can Para las antenas Y de lo que pasa con tus artistas favoritos Esto es Info Music Anuncian disco conmemorativo de Pokémon La franquicia celebra su aniversario 25 Con un álbum recopilatorio Con J Balvin, Katy Perry, Post Malone y más Con música original para un set de 14 canciones De 11 actos diferentes Pokémon 25 de álbum Se lanzará esta primavera Info Music Soy Brittany Espinosa Si quieres volver a escuchar esta noticia Y saber más Entra a fmok.cl Info Music Lo que pasa en el mundo del entretenimiento